Otra noche de viernes... ...más... ...una menos... ...y en casa... ...con ese pijama raído y lleno de agujeros... ...que sólo nos ponemos las que somos realmente feuchas... ...con ese libro que nos aburre como un hongo... ...el mando de la tele en la mano... ...ay, hundidas en el sofá... ...puestas a perder el tiempo chata... ...la postura, ánimo y disposición... ...son las perfectas para escuchar la infecciosa... ...y exclusiva radioemisión de las feuchas... ...bienvenidas a este espacio... ...para iniciadas con las piernas sin depilar... ...la casa sin barrer promesas incumplidas y fundamentalmente cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, de gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas, feuchas y erradas, feuchas y erráticas, feuchas y cierro. Reivindicamos el error. Qué corcho les. Revámpanos. Jolines. Como ese tiempo de parada, balance y reflexión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 Hola ¿Qué tal? Muy buenas Aquí nosotras va Con un estresazo, con un estresazo Una idea de estresazo que tenemos De momento va todo muy bien Y bueno, pues Vamos a tener una víctima Que por <risa> casualidad también Bueno, es, colega, es colega, es colega nuestra nuestra también. Bueno, también hace un programa bueno, de radio con nosotros eh, de... está en distinta situación porque pensábamos que teníamos una aliada que nos iba a echar un, una soga al cuello o algo así pero no nos va a echar nada porque está como nosotros exactamente igual así que Pues es que, que salga. bueno, tenemos que decir que la chula está en Londres es que nosotras somos chulas, chulas, chulas sí. y entonces, nada, la hemos llevado a Londres y allí está pues los, los business <risa> <risa> los business, <risa> las casas los, los pateos los por Londres o sea que está... Está ocupadilla Y entonces ella que se ocupa de los eh, Pues de los mandos, digamos Que nos tiene siempre en plan Callaros, pues ahora no está Y entonces nosotras que Que no sabemos no, pues, muy bien nada, todo no Ya estamos oyendo no, cosas raritas Por sí. ahí <ríe> Ay, no, no Pues si sí se oye Bueno ah pues nada, entonces empezamos en esta nueva semana ya fin de mes, eh, luna una luna maravillosa, octubre nos deja con un calor y con una dulzura increíble y empezamos con la agenda la agenda free. Vale, ¿y qué tienes algo de agenda free? Ah, tengo yo la agenda, crea que eras tú. Ah, no, yo la agenda. Ah, nunca. tú no. no. Ah, vale. No, no, no me enropo de la agenda, perdona. ¿eh? un único metido vale. bueno, pues decir que en la Agenda Free una de las cosas es que eh, la Feria del Libro de Antiguo y de Ocasión eh, ha empezado, ha empezado hoy y va a estar hasta el 15 de noviembre todo gratis, un paseo por el Arenal van a escuchar canciones van a poder ver libros van a, eh, no sé, un paseo un paseo tranquilo y siempre a la, a la sombra de los libros es una, un buen paseo otra cosa, en la Alhóndiga Hay visitas guiadas durante todo el mes de eh, noviembre y eh, hay en euskera y en castellano, o Bien. sea que llamen a la Alhóndiga o pregunten allí y les informan y pueden son gratuitas. Bien. Otra cosa, en el Museo de Bilbao resulta que hay una exposición sobre mensajes desde la pared empieza en 1886 hasta 1975 o sea los grafitis no es cosa de hoy los grafitis es una cosa y un arte que ha estado durante mucho tiempo y ha, ha, ha, ha convivido con muchas con muchas otras acciones entonces eh, se, se va va debe haber más de 200 200 grafitis o 200 también que son de publicidad, todo lo que está puesto en la pared. Eh, yo haría un o daría un mensaje para que eh ...se respete y se valore mucho más los grafitis... ...a mí me parece que es un arte... ...y una una vitalidad expresiva muy muy grande... ...y que realmente yo nunca he entendido... ...cómo por ejemplo en Nueva York... ...cada día se gastan eh, bastantes miles de, de, de dólares... ...en limpiar los, los grafitis que se hacen... ...en el metro de Nueva York... ...realmente cambia muchísimo una pared con un grafiti y ya, lo, bueno, si ya encima son buenos, buenos, buenos no, no quiero ni contar ¿qué más? ¡ah, sí! todos los lunes eh, este de este mes en noviembre en la biblioteca de San Francisco hay un taller de crítica cinematográfica empieza a las 6 de la tarde todos los, los lunes a las 6 de la tarde van a echar una película va a llegar una persona que entiende sobre eh, cine y se va a hacer con la gente que, que lleguemos a pues a, a un análisis una, un, un análisis de las películas entonces Pues bueno, es una oportunidad de ver cine gratis y de además hacer un análisis sobre sobre el lenguaje cinematográfico. Y por último, y esta no es free, pero casi. Resulta que es he Sí, sí, sí. sí. Pagar, ¿eh? Últimamente traigo como que Parece digo, que está sobrada, ¿eh? Tú, eh. Exactamente, exactamente, un poquito sobrada ya a voy pues nada hay una me ha hecho gracia hay una fiesta este domingo a partir de las 11 del mediodía eh, que se llama la fiesta del pincho vegano en la calle somera que está aquí cerquita entonces oh, bueno es un poco sensibilizarse sobre la, la, el veganismo, Claro. Para y que bueno, mucho que no se puede comer panceta. <risa> <risa> y las ya, pues eso te habrá sentado a ti. Las chichas no te creas que me petujeo, pero la panceta. Sí. Pues nada, el veganismo puede ser una, no sé si una solución, pero sí una una modalidad para, para hacer otra cosa aparte de comer panceta. Y cuando el, el domingo por el la domingo, mañana, sí, el de moteo, ¿no? Exactamente, desde claro. las 11 hasta las 4 pues, de la tarde ir, Totalmente, totalmente No pasa nada, nada, nada nada Y nada más, no tengo otra cosa que decir, la verdad Bueno, pues antes de empezar con la víctima Igual escuchamos un poco, a ver Manuela nos ha traído hoy a Ornella Banoni Ornella como, Banoni es italiana, es, italiana. es italiana Sí No puedo leeros nada de lo que pone en el disco porque, bueno, lo mío... Mmm políglota, políglota no es que sea y bueno, algo puedo entender, está todo en italiano ¿eh? el italiano bueno, es... es facilillo pero exactamente, como no, no como que no. exactamente, es que yo, momento, el eh. italiano escrito es más difícil de lo que sí. aparece, luego a escucharlo a veces entiendes bien y cosas de estas, pero el, el escrito ya tiene sus complejidades bueno, pues entonces la Banoni bueno, pues la Banoni es una mujer ya que tiene sus añitos y ella es fue Famosa, sobre todo en los años 70, pero ha seguido y tiene una trayectoria muy larga. Ella, a pesar de su edad, o, o a pesar, no sé por qué digo lo de al pesar, pero bueno, en el sentido de que tiene más edad y se supone que la gente pues va dejando el espectáculo porque tiene mucha... Eh, eso es, es muy es muy cansado pues nada no, está a esta le encanta y todavía sigue en la televisión y dando conciertos y haciendo haciendo sus galas en, en ese sentido eh, bueno ahora le vamos a escuchar en cómo se llama la canción paura de no sé qué Pero no, no, dicho, no, Sí, sí, ah, la sí. de paura. Senza paura. Senza paura. Senza paura. Bueno, Sin miedo. Eso es. Voy a ponerme o ahí. O sea claro. que... Esperad un poco, que me ah, pongo ahí. Exactamente. Y... Hoy, hoy tenemos otros tiempos para, para hacer las cosas. la una fantástica sí. labanoni banoni con senza está un, con mucho ritmo y muy, vocalizando muy bonito y la verdad es que el italiano es una, es una belleza bueno, es verdad que está bien pero así como <risa> me río porque cuando digo pero Manuela me mira como diciendo bueno, o sea, estamos diciendo que es fantástica la banone, y ahora qué vas a decirle la banoni Pero que me gustaría saber un poco más de ella, nada más que eso, era pues nada, en otro momento en otro momento la buscamos, la buscamos, sí. Voy a dejarme de tonterías y vamos a ir con, con nuestra Con nuestra víctima de, sí. víctima de hoy. A ver si lo puedo hacer toda la vez. Que es una colega, por cierto. Contradime si diretes y llevasla. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fascinatingly bells. Ay. Bueno, pues Ay. nada. Aquí estamos después de la jotería hizo junto <risas> salir, es una cosa tremenda. Hasta alguna palabrota mía creo que también ha deyo salir. Bueno, pues yo a Verónica. A ver, no sé quién la va a presentar de las dos, pero bueno No, tú, ver, tú, tú, Jaén, te dejo a ti A ver, es de Jaén, pero mm, Jaén y de aquí, porque lleva aquí ya bastantes añitos Y bueno, ella es socióloga, pero además de sociología, parece ser, bueno, parece no, es Nos ha contado que vino por una beca de sociología, pero que eh, a través de estar aquí ya y de conseguir la beca, pues se metió en el teatro Hola Verónica. Muy, muy buenas. buenas. Y aparte es, es colega nuestra también porque tiene un programa de radio, pero bueno, iremos hablando de todo un poco. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas a vivo? Pues llegué por una confusión. Así se llega muy bien sí, siempre. Sí, llegué por por un encabezanamiento burocrático realmente Sí, Pero fue así. Pasó, ¿Pediste una beca o...? Pedí la beca Seneca pa, para terminar el último año de Sociología en ¿Sí? la UPV. Y cuando voy a entregar la Seneca eh, ¿Sí? hay varias opciones para elegir la ciudad. ¿no? Primero, estaba, primero puse Bilbao y luego puse Barcelona. Y justo cuando lo estoy entregando en la ventanilla le digo a, a, al burócrata no, no, no, no, no no que quiero cambiar la opción, quiero primero Barcelona y luego Bilbao justo le acababa de entregar el papel ¿eh? todavía no lo había soltado ni en la cesta aledaña y me dijo el hombre, no y dije, bueno, pues me voy a Bilbao <risa> así que así así aparecía aquí en Bilbao <risa> Oye, cuando llegaste hace ocho años, ¿qué te pareció Bilbao? Eh, me encantó, a mí me encantó. ¿No a nadie aquí no nada no no conocía a nadie no, no. me encantó sobre todo por el, por el movimiento que veía ¿no? el movimiento el movimiento social la forma de organización también el contraste de, del sur y el norte eh, como que me aportaba una parte de mí que, que la tenía como más soterrada ¿no? al estar en el sur pues desarrolla, a lo mejor desarrollan mala espontaneidad o, o la calle, y aquí eh, desarrollas otra cosa, ¿no? que tiene mucho que ver con la organización colectiva, con, con fijar cosas a largo plazo, eh, y bueno, eso fue lo Oye, que... Y notaste mucha diferencia entre la gente eso que ahora que aquí que está de moda lo de tú al norte y yo al sur o sea, ¿no? pero notaste diferencia es que se me ha ocurrido preguntarte cuando estabas contando que llegaste sí hombre, diferencia hay claro, hay diferencia, el clima hace mucho y, y claro claro que hay diferencia eso no quiere decir que sea mejor ni peor ¿eh? no, no, no, no, no. Para, para nada, nada. Y, y no me atrevería a decir tampoco que el sur sea cálido y la gente de aquí sea fría para nada, porque yo esa sensación nunca la he tenido La verdad. A lo mejor sí que a la hora de la conversación así de primera, pues somos un poco más mm, Sí, más cortante, ¿no? Más serio, no. Sí, o, más serios, sí, más... sí, <risas> sí, el sentido del humor también es diferente. Bien, bien, me gusta, sí. ¿Te bueno. fue difícil en hacer amigos o hacer amigas? Te, enseguida entraste en, en, en calor con, con la gente de la universidad y te fue bueno, yo lo te gustó de... a todo esto a todo esto lo de Seneca que yo, yo creía eso, que era Erasmus que y qué era? pasa que ¿Qué Seneca es más becacínica? viejo o eh, que onda no, cuál es el, el ver, asunto Seneca es, ah, yo... es para la península Erasmus ah. es para Europa Ah, ah, sí, vez, sí. Y Malo, yo, que, yo decía, sí, ¿será que es viejilla la chiquilla porque yo no la ya la... <ríe> yo Vamos. he dicho, Seneca, una persona más para, para los que tienen ya han pasado los 25 años, no sé ¿Qué, qué lío me he hecho, sí. O sea, que es para la península, claro, sí, claro. Sí, es cuestión de territorio. Ya, ya, ya, ¿Y qué habías no. con que la beca ¿Qué, qué era lo que Bueno, ese año tuve suerte y me dieron dos, o sea, me dieron... ¿Los becas? Sí. ¿Hay eh, alguna marquesa? Sí, la verdad que viví bastante bien ese año, <ríe> no me puedo quejar. Eh, en un primero solamente era el intercambio, o sea, solamente venir aquí, y luego una segunda beca que pedí fue para hacer una investigación sobre las migraciones. En concreto, el proyecto se llamaba La colonización de los pobres, y lo que hacía era, realizaba entrevistas a jóvenes a jóvenes magrebí, menores de edad. Ah, uh -huh. hmm. Y así fue como, como empezó todo. Terminaste la la investigación. Terminé la investigación, sí, y, y dejé la universidad. Me cansé de la universidad, me cansé de pues un poco de los trámites o no llegaba a, a entender todo. A lo mejor sociología me hizo bastante crítica, te puede salir por un lado, te puede salir por el otro. Entonces, claro, en sociología estudian mucho la estructura. Y claro el, el estar metida en una estructura como puede ser la universitaria no pues empezó a levantar recelos siempre habría que siempre había querido permanecer en la universidad es mal esa beca fue como ese paso previo a quedarme en la universidad pero sin embargo ya opté por ya entregaba los trabajos y ya hacía cuentos no hacía no utilizaba ni siquiera el lenguaje teórico porque yeah, yeah, inconscientemente yeah. o conscientemente <risa> empecé a desarrollar otra parte que tiene más que ver con la, con la cosa irracional y con la, el, con la poesía, con lo poético y abandonar un poco el, el lenguaje intelectual y que, que no me encontraba. ¿no? que está muy bien tenerlo como base. O sea a mí esa formación ¿no? en sociología me vino muy bien porque me genera esa base estructural como más racional, Y la conversión ¿no? a, a lo poético, pues ya teniendo esa base, es mucho más sencilla. Oye, y cuando haces la conversión a lo, a lo poético, dejas la sociología y ¿hacia dónde vas? Hacia el teatro. Y bueno, pues explícanos sí. un poco tus pasos en el teatro aquí. Bueno, yo empecé empecé con un máster de dirección escénica, eh, también en la UPV, todavía y no me había desligado del todo de la universidad, ese fue el último paso. Eh, ...y bueno, ahí descubrí que, que me gustaba... ...me metí dentro del aula de teatro... ...porque para mí lo que significa... ...o sea, la sociología... ...hay muchas teorías sociológicas... ...que toman como base el teatro... ...para realizar explicaciones, ¿no? Hay uno que es Hoffman... ...hay un autor... ...que todo su bagaje conceptual... ...se basa en términos teatrales... ...por ejemplo, las personas somos actores... Eh, los escenarios son los sitios donde nos situamos el backstage es cuando tú estás detrás, lo que haces detrás y, y lo que lo que yo hice, ahora ahora lo puedo ver, en ese momento no lo veía ¿no? lo que yo hice fue unir esa parte que yo sabía de sociología, de funcionamiento estructural y llevarlo a lo orgánico y llevarlo al cuerpo porque me había dado cuenta que estaba anquilosada que había llegado un momento que había roto la conexión de lo que era a partir de mi cuello hacia abajo y de mi cuello hacia arriba eran dos personas diferentes. Entonces, pues empecé con el teatro, empecé primero a, a trabajarme eh, toda esa desconexión que tenía, y que la sigo teniendo, ¿eh? porque es un tema que yo creo que dura toda la vida, esta desconexión, ¿no? Empecé a trabajar esa desconexión y luego también tenía un interés muy profundo porque considero que las herramientas teatrales pueden ayudar mucho a la resolución de los conflictos sociales. O sea, yo utilizo, fundamentalmente, mi trabajo en, en teatro es eh, es precisamente ese. Está muy llevado a la resolución de conflictos, de conflictos sociales. Por eso también he trabajo con inmigrantes, con mujeres, con, eh, con, con temáticas que siempre tienen mucha relación con, con la sociología. Porque para mí, eso fue lo que me di cuenta, ¿no? Si, con la palabra que pasa mucho en los ámbitos académicos, que se utilizan muchos conceptos, los textos de sociología son horribles, la mayoría, no hay quien lo entienda. Entonces yo llega a la conclusión de que si realmente tú quieres hacer algo, tienes que pasarte eh, en la humildad del lenguaje, me parece algo muy básico, y sobre todo cuando estás trabajando con grupos que ya de por sí están marcados, ¿no? Y para eso el teatro es maravilloso, porque el teatro es la herramienta de la espontaneidad. Uh -huh. Visto, de, depende de cómo lo trabajen, ¿no? Hay personas que lo trabajan de una forma personas que lo trabajan de otra Yo trabajo desde la improvisación siempre O sea... ¿Qué, qué aprendiste? Bueno, el, el, el curso ese ¿Cuánto duró? ¿Un año normalmente? Ese curso duró un año y luego posteriormente Es que, es claro, esto de la historia, ¿no? <ríe> se mezcla mogollón de cosas Yo en realidad Lo que quería hacer era Escribir Quería escribir obras de teatro también, ¿no? y dirigir y cuando y ahí en este curso me di cuenta, digo ¿cómo voy a escribir yo una obra de teatro si no sé actuar? ¿no? ¿No? esa fue mi pregunta a lo mejor hay gente bueno, que... Hay escap... gente, yo creo que igual hay directores de teatro que no han actuado nunca ¿no? sí, mogollón, mogollón. Sí, sí. me, me viene más a la cabeza a los uh -huh. que sí pues me viene mira, a la cabeza a Ana Diosdado que era actriz y también dirigía a ella Pero y escribía Y escribía, las tres cosas Sí, sí yo creo que normalmente Shakespeare también, se supone Dentro de lo que cabe Dentro de lo Pero que no, ahora Pero que... sí, la, la mayoría Pocos sí. <risa> Bueno, yo llegué a esa conclusión Por toda la trayectoria <risa> que tenía No sé muy bien por qué Llegué ahí Y, y me metí en interpretación ¿no? Y estuve en la Escuela de Teatro de Baracaldo En la BAI Y ahí aprendí muchas cosas, mucho de todo, también de escenografía, de, bueno, lo que se dice teatrera al completo, ¿no? Que aprende, pues yo qué sé, desde coser hasta escribir el texto tú, ¿no? Y cuando terminé la BAI me di cuenta de que no iba a escribir una obra de teatro en mi vida. ¿Por qué? <risa> por, por lo que digo de la improvisación. Porque ah. creo que la, la técnica de la improvisación a mí personalmente me parece mucho más rica que tener un texto ya hecho, O sea, punto y coma de por medio. Me parece que eso es una estructura que llevamos que viene del siglo XIX, o sea, que tampoco es algo que, que haya sido toda la vida y que y que coacciona mucho la libertad creativa, sobre todo en el plano de los actores y de las actrices. Ya, ¿Y por improvisar todo? Espera, espera. ¿Pero no. tú crees que muchos actores y actrices estarían dispuestas a estar improvisando constantemente? ¿No crees que eso ya es...? también una, una cuestión de carácter, es decir, el ¿cómo, el cómo mm, funcionas? Eh, muchas veces para acercarte a una obra de teatro, a un texto teatral, normalmente, por ejemplo, incluso en la Resad o en la escuela de Cristina Rota, cómo se acerca a ese texto teatral es a partir de improvisaciones. Mm. O sea, que la técnica de la improvisación se usa mucho. Mm. Lo que pasa que con esa técnica de la improvisación, finalmente luego tienes que decir un texto tal y como lo ha escrito esa persona ella es donde viene la complicación porque vale, puede ser una persona que escriba muy bien, que tenga mucha capacidad y mucho ojo crítico para saber la actitud y los comportamientos de las personas que a mí me parece algo muy complejo, por eso digo que a mí, yo no escribiría <risa> a esa conclusión llegué pero bueno, supongo que habrá gente que tenga esa capacidad y ese ojo yo personalmente prefiero improvisar sobre los temas y, y extraer de ahí a pues, cuando, cuando estoy dirigiendo extraer de ahí qué es lo que la persona me puede ofrecer. Luego también a la hora de trabajar a mí me gusta trabajar mucho desde desde la persona. No me el personaje lo utilizo como máscara, ¿no? Le puedo dar a, a un actor o incluso a mí misma, a lo mejor cuando actúo me puedo dar una máscara, pero sí que me gusta que la gente, por eso que digo del conflicto social también y todas estas cosas, que la gente exprese lo que lleva ahí adentro. ...qué es lo que le mueve... ...qué es lo que le preocupa... ...qué es lo que está ahí... ...y cómo, cómo su cuerpo... ...ya no solamente su palabra, ¿no?... ...sino cómo su cuerpo puede decirme... Eh, ...utilizando el teatro, todo eso... ...no, a mí me parece un riesgo impresionante... ...es como un abismo, en realidad... ...lo que te estoy escuchando de alguna forma... ...a nivel vital, es exponerte a, a tope... ...bueno, yo creo que es recuperar algo que, en cierta forma, eh, nos han robado, que es la espontaneidad. Mm. Me quitan los cascos. Vale, te dejamos. <ríe> sí, creo que tiene que ver con, con eso, con la espontaneidad, porque ahora estamos como muy acostumbradas a llevar todo el rato el tiempo, la programación, y tenemos mucho miedo a la incertidumbre, cada mm, vez más, ¿no? Sí, es como que todo tiene que estar, saber qué va a pasar o, o qué vamos a hacer... Sí. Eso es, o, por ejemplo, el móvil, ¿no? El, ¡Buah, me queda el 78% de batería! ¿Puedo salir a la calle? ¿Qué va a pasar? A eso es lo que me refiero. Entonces, un poco es también esa reivindicación. Esa reivindicación de que tenemos herramientas suficientes para resolver la incertidumbre. Lo que no tenemos es confianza en nosotros. Entonces, nosotras, lo que, por ejemplo, hicimos un taller de género Que era con, con teatro y con improvisación y lo que buscábamos precisamente era desarrollar esa confianza en el grupo y entre nosotras mm. y que cada y que cada mujer que estaba allí pues también la desarrollara que no tener miedo a la certidumbre porque la incertidumbre lo que hace es que aplaca la independencia y la creatividad y eso, eso yo lo tengo súper comprobado super comprobado, e igual que el hecho de decir no, es que el arte es para los artistas porque ellos nacieron así son genios, eso es mentira eso es mentira uh -huh. eso es una forma otra forma de elitismo más no para, para separar, para mercantilizar para dar prestigio en realidad uh -huh. yo he visto cosas de, de personas que no han hecho nunca teatro que de repente le das cuatro pautas y te hacen auténticas maravillas y si es africana ya ni te cuento ¿Sí? Buah. ¿Qué pasa? ¿Esos sí tienen algo... Ah, pues sí, pues La tienen... La igual, ¿no? Que no han perdido ellos más naturalidad sí. que nosotros igual. Y corporalmente, están sí. mucho más vivos corporalmente que nosotros. Es que aquí es muy importante también el cuerpo. El cuerpo de expresividad. Uh -huh, o sea, ya. el cuerpo... Y te cambia el pensamiento también. No lo dudes. Sí, Totalmente. sí, sí. En eso es este... Totalmente. Entonces... Hay mucha más pues son mucho más corporales tienen mucha más presencia escénica en general ¿eh? luego hay de todo pero sí que es cierto que a mí cuando teniendo estos grupos no porque yo estaba de, de voluntarios médicos en mundo yo ahí lo descubrí y dije madre mía o sea es que es presencia escénica que, que te absorbe completamente Bueno, cuenta, sigue contándonos, cuando terminas ya lo de Baracaldo y tal, ahora más o menos tu, tu historia de teatro, ¿cómo va? Bueno, eh, cuando termino eso, eh, formamos una compañía de teatro que se llama Suspiros en el vertedero mm. y nos dedicamos a hacer teatro social porque somos tres, la compañía, y uno de mis compañeros tiene esclerosis múltiple. Entonces, a raíz de, pues de la enfermedad, Eh, ...decidimos hacer una, una pieza teatral... ...que sea un autorretrato... ...de cómo él está con la enfermedad... ...bueno, esta, esta obra se llama MTG... Eh, ...la presentamos en la Alhóndiga... ...bueno, la hemos presentado así en varios sitios... ¿Cuánto hace de eso? Pues de eso hace tres años... Uh -huh. ...algo así... ...y, y seguía durando ella... ¿eh? ...porque hemos decidido pararla... ...porque la obra es muy dura... ...o sea, cogemos... ...montamos una estructura enorme... ...metemos 400 metros de cuerdas... Y lo poníamos a él en medio, ¿no? Y él tenía que salir. Simplemente era eso. Pero bueno, o sea, era era bastante potente. Ahora ya lo hemos dejado de hacer y eso se convirtió en un proyecto educativo. De ahí pasamos al proyecto de Jugando con el Tabú, que era ir a colegio, hacer la obra y luego darle un taller acerca de lo que significaba pues eh, la, la diversidad funcional, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto precioso, realmente muy bonito. Uh -huh. Muy bonito. Y de ahí, pues, bueno, seguimos, ahora estamos con Cabaret, ahora estamos... haciendo Cabaret? <coughs> el mismo grupo, los tres, no? ¿O... Bueno, ahora ya el grupo está un poco disuelto, eh, Rubén está por un lado, Asir también está dando por otro sitio y yo ahora ando con, con un grupo de 12, 12 13 personas somos, la mayoría mujeres, y andamos haciendo Cabaret, Hmm, claro. ¿Ya está estrenada la obra? Pues Hola. lo hicimos en Isteria hicimos... ¿Dónde está Isteria? Cuéntanos un poco porque... Es que vaya jaleo, ¿eh? <risa> jaleo. <risa> <risa> Bueno, a ver Isteria Isteria Colectivo A Pues histeria está en la calle Corte uh -huh. El local que tenemos uh -huh. se llama La Carpintería Y yo lo que hago un poco ahí Aparte de realizar mis proyectos Personales Eh... eh gestión cultural nosotras lo llamamos gestación porque realmente gestamos ¿no? acompañamos a las personas en los procesos pues tiene un proyecto nos lo lleva nosotros pues lo escuchamos vemos cómo se puede mover si hay posibilidad de moverlo también ofrecemos el local para, para residencias artísticas para que se queden allí un tiempo con nosotras y utilicen nuestros medios y eso y, y luego hagan una muestra pública allí en el local Y el, el grupo de cabaret nace de, de un taller de género que hicimos con improvisación, del que he comentado antes. Y de ahí sale un grupo de mujeres dispuestas a trabajar muy duro. Y de repente, pues las rachas de viento estas que Dios los cría y el viento los amontona, pues nos amontonó a, a seis o siete mujeres ¿no? con muchas ganas de dar mucha caña. Y a partir de ahí pues llega una residencia artística que es de cabaret justo. Entonces, el chico me viene, es que no tengo grupo, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, tú no te preocupes, yo te consigo uno. Y arrastré a la gente, a, a las chicas que estaban conmigo en, en el taller de género, que lo de una teta sacada de contexto, hicimos una mm. obra. Mm. Pues las arrastré y nos metimos en, en cabaret. Y ahora, pues, a ver qué a ver qué sale de ahí. ¿Y qué tal va? ¿El ensayo? O... Pues ahora andamos otra vez retomando, porque somos mogollón. Yo creo que va... Cuanto menos curioso. No sé cuánto tiempo va a durar, porque es 13 en una compañía. O sea, yo, yo creo que eso se hacía en los años 70. <risa> o sea, en el 2016, ¿no? que la época de, de los individuos y eso, 13. Pero bueno, me da igual. O sea, no, no me importa absolutamente nada porque sí que creo que el, el proceso que dure... Me voy a echar unas risas muy grandes, sí, además también va a ser bastante creativo porque no se va a posicionar en la figura de nadie, o sea, esta vez, por ejemplo, no voy a estar yo dirigiendo o, o impartiendo, sino que lo hemos formado por pareja, entonces cada pareja eh, hace una sesión de teatro, o sea, hace un entrenamiento, entonces uh -huh. muy curioso porque el grupo es muy potente, es muy potente para que eso en plan, para que algo se llame cabaret, que es cantáis o que hacéis números, ¿Un, un cabaret, ¿qué cuál sería la esencia de un cabaret o por qué lo llamas cabaret? Estaba pensando. Vale, esa es la primera pregunta que se hace siempre cuando se hace una formación de cabaret. Eh, para mí y yo creo que más o menos para el grupo que estamos formando, el cabaret eh, tenemos muy en cuenta de dónde nace. O sea, Nace, que nace en Alemania o así nace en Alemania, bueno yo creo que es una cosa que lleva ya muchísimo tiempo y que en esa época se le puso nombre pero normalmente el cabaret es una cosa de antro sin fortuna mm. y sus personajes también sus mm. personajes son eh, desventurados desventurado, mm. desventurado y elegantes, ¿no? a su vez, elegantes en su decadencia Eh, normalmente el cabaret también trata mucha crítica social o sea, como nosotros lo vemos ¿qué es lo que pasa? que luego el cabaret se ha, mer se ha mercantilizado como como muchas cosas y ahora pues yeah. eh, pues lo que se dice no es cantar, bailar, no yeah, sé qué, no, no sé cuánto y se ha olvidado lo que es el contenido el contenido social o el contenido político que el cabaret tuvo o sea, el cabaret nace en un periodo de entreguerra estaba la piel como escarpia y eh, Estaban jugando. Nosotras tendemos más esa rama y jugamos mucho con, con el cuerpo y con la sexualidad. Mm -hmm. Muchísimo. Mm -hmm. Muchísimo. Porque también, el, también en esa época se hacía con el cuerpo y la sexualidad porque el cuerpo es un elemento político. O sea, nosotras partimos de la base de que el cuerpo es, es un elemento no político. Sí, sí, sí. Entonces, como como elemento político el hecho de sentirte libre con tu cuerpo y utilizarlo también como herramienta y como crítica, pues claro, impresiona, ¿no? Mm -hmm. Y un poco mm -hmm. vamos por esa por esa línea. Eso no quita que la gente baile, que la gente cante, que la gente te monte un monólogo, porque son herramientas, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo mismo te lo puedes encontrar en una obra de teatro. Uh -huh. La historia es como, ¿qué es lo que envuelve? Lo que envuelve es ambiente decadente y crítico. Uh -huh, yo, normalmente Oyes, yo quiero oír una canción Ya venga. con el asunto del cabaret Para, para cambiar y, bueno, O no para si cambiar, algo, sino para hacer Con la banoni Pero no sé si Ajá. va a tener algo que ver con el cabaret ¿eh? Bueno, a si ver era, Es albergo ahora Venga Vamos a probar al destino a ver qué, venga, qué surge venga. venga, luego seguimos Con esta Con esta bardu bel cuore porta sul caffè la che fa l'amore vanno su e giù come sempre uguali non le vedo più neanche con gli occhiali ma son dormastra e come una cretina vedendo quei due arrivare una mattina così ed educati sembravano sinceri sembravano proprio rossi di M'han chiesto una stanza Gli ho fatto vedere La meno schifosa La numero tre E ho messo le letto lenzuoli Più nuovi E come San Pietro ho dato Le chiavi Gli ho dato le chiavi Di quel paradiso Gli e ho chiuso Porta, su loro sorriso Io lavoro al bar di una albergore Porto sul caffè a chi fa l'amore Vanno su e giù, copri sempre uguali Non le vedo più neanche con gli occhiali Ma sono rimasta mi come una cretina Aprendo la porta In quella grigia mattina Se n'erano andati in silenzio Letto, lascendo soltanto i due corpi nel letto. Lo so, io non sentio, però non è giusto morire a venti anni e poi proprio qui me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli per ultimo viaggio. L'han fatto da soli, le fiori né gente, soltanto un furgone ali lì dove andranno, staranno penone Io lavoro al bar di un albergore, porto sul caffè a chi fa l'amore Io sarò fissata ma non so perché, non mi va di dare più la chiave del tren Bueno, pues aquí seguimos con Verónica en la 97.0 y con las feuchas, que no lo hemos dicho. Ningún... <risa> es verdad, la 97. <risa> las feuchas y la 97. Bueno, Verónica, cuéntanos un poquito ya para ir terminando tus proyectos en la radio. Oh. Hacemos bueno. un programa como nosotras Sí, también somos ¿Cómo, tres como ¿Cómo, llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegas a la radio? Boa, qué bonito, eso bueno, fue muy radio, bonito eiro eh, la He ido a la irratia Pues fue una noche Que estaba durmiendo con una de mis mejores amigas Y estábamos las dos en la cama Y le dije Tía, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y me dice ella Vamos a hacer un programa de radio, ¿no? De estas veces que está con tu colega y te dan las 6 de la mañana y sigues hablando. Pues estábamos ¿Y cómo lo llamamos? Eh, pues yo qué sé, pues Prima enciende la candela que viene el Mercedes blanco. Así, <risa> ah, ese era nuestro primer nombre, ¿no? Y bueno, pasó un año y al año volví otra vez con la idea, "Oye, tía, ¿por qué no hacemos un programa en la Irola?" Ah, pues mira, yo conozco a Sol, que, que está haciendo allí un programa, le podemos decir a ella, no sé qué, no sé cuánto. Venga, vale, vamos a decirle la Sol. Total, que ya le dijimos a Sol y nos pusimos a hacer el programa. Finalmente nos llamamos Brujas sin Escoba, que no tiene nada que ver con Prima Enciende la Candela, que viene en Blanco. Sí, de <risa> Candela, viene en Blanco. Sí, de <risa> me parece muy bonito. <risa> sí. bonito. Bonito, Hace alusión a una canción de Kiko Veneno. Sí, a sonaba de él porque lo pero bueno, no sí, en cierta forma salucian a eso. Y a partir de ahí pues nos metemos en, en la Leírola. La compañera Sol. Lleváis? Ah, vale. Pues llevamos un año y algo. Ah. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros? Uf. Y y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 ¿qué cambios hubo en el programa? o seguisteis el ritmo de ella? o ella que que que va, que va, que ella se abrió por completo o ella sea hacia... estaba encantada de que llegaseis sí, ella estaba haciendo el programa sola también, claro, claro eso, eso, vale, me, vale, parece, sí, eso es me parece me vale, parece impresentable final, sola, no yo no lo hago, o sea yo, yo sí. renuncio yo no sí, estaba sí. a punto de tirar la toalla hoy y eso <risa> que cuando una bajaba decía, oye, es ¿so que dice, no Aquí lo seguimos. Y cuando la otra decía, bueno, no sé qué, ya vamos a por la cerveza, digo, sí. <risa> sí, vamos a por la cerveza. No sé, hay que resistir. Entonces, pues la, ¿y, ¿y cómo iba? Cosa, ¿no? Sí, eso, ¿de qué iba el programa? Bueno, eh, en un principio cogíamos una palabra, por ejemplo, el miedo, el deseo, la droga, pues lo que fuera, ¿no? Eh, y la desmigábamos cada una pues se buscaba, pues yo que sea a lo mejor utilizaba mucho poesía, canciones eso fue un principio ahora andamos muy metidas con la entrevista ¡ah! Oh. sí, sí, sí. ¿Qué, ¡qué pasamos a la gente! sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. os estoy haciendo ojito sí, sí y la verdad que es muy interesante y especialmente mujeres no es que hayamos puesto ningún criterio de decir solamente queremos mujeres pero sí que es cierto que también atraemos lo que somos ¿no? y ahora pues las tres tenemos como varios círculos de mujeres que nos rodean tanto mm. sobre todo artísticamente, también personalmente ¿no? pero en el ámbito profesional que es donde nosotras andamos pues somos mujeres las que estamos moviendo la cultura desde abajo ¿eh? hablo desde la posición de organización de base mayoritariamente los lo espacios, los sitios, pues somos mujeres ¿no? Y, y tenemos pues mucho mucha cartera de gente a la que entrevistar la verdad, que bien, ya sí. ya nos pasarás es la verdad, cartera, la porque nosotras siempre ver. andamos a dos venas que conocieros a donde vamos a llamar en ese que no, digamos a esta que a, a ver si nos si <ríe> los que puedes, si, sí, si sí, si, sí, si, sí, si, sí, sí, sí, bueno, totalmente ¿qué día emitís vosotras? pues igual que vosotras lo no, viernes, ¿no? si sí, yo Hasta ven... No, yo vengo ahora de la radio, de cinco a seis y media, ah, hacemos nosotras. O ah, sea, y media. Sí, sí. ¿Y alguna sección más aparte de la, de la entrevista? Somos mugamberras. Qué bueno. ¿qué Somos mugamberras, metemos cualquier cosa. O sea, normalmente si hay entrevistas, entrevista Sí que hacemos un poquito de agenda. Uh -huh. Ajá. poquito y pues yo que sé música y de vez en cuando a lo mejor pues se lee algún algún texto o algo pero sí que es verdad que lo hacemos muy formato salón de de, de casa De sopa, de sopas, sí. sí, sí, sí, bueno, sí, la entraílla me hacía voyón de gracia, ¿no? Porque me sentía bastante fejea, ¿no? Y sentía a bruja sin escoba, lo veía bastante también ahí. Digo, mira qué tendencia, ¿no? ¿Qué hay. <risa> bueno, pues mira, se lo podemos recomendar a nuestras feuchas, pues que escuchen Radio Irola de Total, de sí. los viernes de 5 a 6:30 y media y luego ya se toman un cafecito o se beben un cañoto, <risa> que no hay ningún problema y que nos escucharán a nosotros. Ah, no lo dudes. Sí, con tienen... el, ya con la cervecita la cosa queda mucho mejor es. siempre. <risa> pues nada, oye, Verónica, casi un placer, pero... Vai, igualmente. Porque nos gusta a nuestras víctimas que les llamamos cuando terminan y se despliegan ya, ya utilizan bien y no sé Entonces, las escuchas hacemos un test a ver si wow. Es una qué qué, ¿Eh? qué qué guay. Y luego luego se entra al club, ¿eh? Eso. O a sea. directamente al club. Voy bueno, poner la antradilla, ¿eh? A ver, inténtalo. A ver que la escuche. Voy a poner los cascos. que nos oigan, sí, bueno, no, no se oye no, no se, se oye, eh, pero por lo menos intentalo otra vez, no te preocupes te dejamos, a la tercera igual tal vez es la vencida para nada, para nada para nada, que olvídate que además el nos sale la... el, el maremo que, que le hemos oído ahora. antes ahora sí, ah, ahora sí ole, <ríe> totalmente ole <ríe> Bueno, bueno, pues nada la... eh, Esto es lo que te toca Es rápido, es casi indoloro O sea que la cosa va bien <risa> A ver ¿Tienes la cama sin hacer y pelusas debajo? Sí <risa> Ya va siendo un poco más feo Mira por dónde ¿Has hecho alguna vez un simpa? Sí <risa> Si se te aparece Aladina y puedes y puedes pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Oh, wow. ¿Qué pediría yo, eh? Con las improvisaciones que has hecho Uf. sobre eso. Mira, todo lo que has improvisado. ¿Qué pediría yo? Mm. No. Uh, mira, pues pediría En realidad pediría una sola cosa. Pediría sabiduría para... Joder. Sí, pediría... No vale, nada. Sí, por eso necesito solo una, en realidad. Eh, sabiduría para, para vivir. Ya. Vale. Sí, es que no pedi... yo creo que no pediría nada más que eso, que creo que es lo único que me hace falta. Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué cosa ilegal harías eh, sabiendo que no te van a pillar? Sí viendo que no me van a que pillar... ...que no te van a pillar bajo ningún concepto... ...ilegal... ...ilegal y ilegal... ...aquí me puedo poner bastante seria... ...pero bueno, voy a hacerle un poco de cómico... -com, ...pues estaba pensando, ¿no?... ...en no. la cosa de los refugiados, por ejemplo... ...ah... ...ya, bueno, sí, es verdad... ...sí... ...a cosas... ...pues hacer la seria... ...y luego la, <risa> la chistosa... ¿eh? ...vale... ...eh... En, ...en la cuestión seria, por ejemplo... ...es que justo había ahora un caso... ...además de una chica... ...que está... ...la van a meter en la cárcel... Precisamente por coger y, y cubrir y en el aeropuerto se llevó a una persona refugiada, la pararon en el aeropuerto y la han acusado de tráfico de personas, ¿no? En un tema, a una chica, ¿no? ¿En dónde ha sido eso? Pues creo que es que la historia es un poco extraña. Yo tampoco tengo mucha información porque ha sido el amigo de un amigo, pues lo que suele pasar, ¿no? Y esta creo que ha sido en Holanda donde ha pasado la historia y ella creo que es estadounidense no lo tengo muy claro, pero bueno, volviendo al tema, pues yo creo que lo que sería si fuera ilegal sería acoger a alguien, o sea, cruzarlo, mm, claro. que cruce, que cruce la frontera. Y si fuera así en plan de coña, pues yo qué sé, muy irme bueno. así a al Palacio de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Al Palacio de la Moncloa. Y yo qué sé, mira, pues, sí, con, con un extinto de pintura, por ejemplo Un grafite Pintarlo graffiti. todo, pero con la gente dentro <risa> pues A ellos también lo pintaría, ¿no? Eso me gustaría A qué ver, pensan algo más gordo todavía que eso es muy... <risa> <risa> ¿Cuál es el sitio más insólito donde has hecho o has tenido relaciones sexuales? Ay, qué bonito Pues en un barco en la selva ¿En un barco en la selva? ¿En qué selva? Mm. En la selva Qué amazónica bonito, ¿En la amazona? Sí, llegando a, a, al, al inicio de la amazona Era un río que desembocaba en el amazona En el mm. nacimiento Pues ahí ¿Ves? Esto tenemos que apuntar ¿eh? es un sitio bonito Con unos cuantos de llamar la atención Pero bueno ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? Mm, sí, claro que me arrepiento de, de no haber hecho algo Pero no le doy mucha importancia la verdad, porque creo que también son procesos vitales, que no lo he hecho ahora pero cuando me den 10 años más <risa> o 15, vamos ¿Te te dicho, pues por pues eso estoy, estoy deseando, si lo bonito de, de la edad y de la madurez que todas las cosas esas que estáis ido ahí, ahí como reprimiendo, que son tonterías pues eso ya se te quita yo lo noto ya, ¿eh? Yo <risa> lo, pues lo, lo voy, no voy notando ¡Buah, qué guay! <risa> estoy deseando ¡No! <risa> A ver, defínete en una palabra, Uf. no la última. Pues... Eh, mmm, trompo. Trompo. Muy bueno. Sí. Muy bueno a muy ver, explícate. Muy, sí. sí. muy buena, muy buena. Pues, a ver, yo, yo no sí. creo que haya que expresarse. Muy buena, no. trompo. Trompo, Super sí. Bonita. Sí, es que es una cosa, además, que me han dicho ya bastante... Gente cercana Y esta semana me lo han dicho como 5 o 6 veces Me lo han dicho todo, tío, fíjate además Que, que mareo Ah, bueno, claro, por lo del trompo sí. Y a vuelta, y, sí. sí, a dar vuelta Y luego del trompo también Porque, pues, pues, sí, no sé pero Sí que es verdad O sea, no me gustaba nada, eh Cuando me lo dijeron, tú que parece un trompo No me gustó nada, pero luego cuando Digo, coño, sí si es que muy es verdad bonito. Es verdad, es bonito, sí Es sí, muy bonito Sí, sí. sí, sí girar Bueno, pues gracias. Oye, muchas gracias. Va a Un placer, placer tenerte. Y nada, ya nos acordaremos de ti los viernes eh, a las 5, <ríe> cuando estamos nosotras todavía así. ¡Ah, todavía nos queda un pobollón! Pues nos acordaremos de que ya estáis llamaremos cuando necesitemos trasvases. Bueno, sí, también es verdad que nos estamos aprovechadas. Entonces, <ríe> sí, sí, sí. Bien, sí, bien, sí, bien, sí, sí, sí, sí. Eso Oye, que le hemos llamado a fulanita y a fulanita y a fulanita... ...y no puede venir nadie... ¿A ...ah, pues nada, vamos a llamar a Verónica, corre... ...sí, está. claro, claro, lo pasamos... ...eso está para eso, está para eso ¿no? Claro total, que sí... Total. ...claro que bueno, sí... ...pues nada, Verónica, casi un placer... ...te verte... ...y te ha encantado... que cuando quieras, ya sabes... ...puedes Bye. venir, cuando no te dé la gana... ...y bueno, cuando hagas algo de teatro... Ah, también lo pasamos no podemos, aquí, eh, ¿eh? La información es, sí, y todo sí, eso lo, es lo pasamos Vale Ay. Bueno, mañana, pues hablando un poquito de agenda Muy eh, Mañana está Cancaneo Teatro en la carpintería en Isteria Colectiva, en el local que, que la asociación que, que llevo Y es una chica muy interesantes Como has dicho caneo Cancaneo. Ah, can, Altamente caneo. recomendable, porque sí. eso sí, dentro de son una especie muy rara, porque dentro del mundo de la improvisación hay muy pocas mujeres uh -huh. y que actúen juntas, que sean dúo y que tenga humor menos aún O sea, yo solamente mm. las conozco a ellas. Y a qué hora es mañana? Es mañana a las 9 en la carpintería. Vale. Y que no pueda ir Eso es. Y que no pueda ir a hoy Eh, eh, quien no puede ir mañana puede ir hoy al Kremlin que actúan a las 10 el Kremlin que está en el 2 de mayo en 2 de mayo son muy interesante además eh, con el público el público se lo pasa súper bien porque es interactivo o sea ah. que el público no es que tenga el público que salir que nos asuste la gente que la gente le da mucho miedo eso yeah. no pero si escriben las palabras y los títulos y ella improvisan sobre lo que les da el público muy bien pues nada, muy interesante pues vale Oye, pues muchas gracias. Pues vale. nada, hoy exponemos una cancioncilla, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ala. Ponte ponte histérica ahora a dar, a apretar por botones, pero vamos, ya, ya ya empieza, ya empieza con el tic. Entonces, seguimos con la balón y Bueno, pues elige mitó la tarde <risa> toda la tarde y toda la noche la verdad es que ha sido un momentazo a ver venga, venga lice qué número muy bonito que sea del 1 al 10 porque no tenemos más números eh si no empieces con el 12 y el 14 te dejamos las 6 las 6 la 6 la, la, vale, la, la zolfara Ah, Ay, la solfara La zolfara La zolfara la, la, la, la, la, la. la seis Entonces ya estamos, a ver La acuerdo vale bueno, bueno pues aquí con la zalfara zolfara pues nada hemos dejado no. un poco y ya hemos estamos llegando ya casi al final eso es nos vamos a despedir pero bueno antes y sí que queremos recordaros aunque hablaremos más profundamente la semana que viene que el 7n hay una marcha eh, contra la violencia machista eh, en, en madrid, madrid que se va a celebrar a las 12 del mediodía entonces bueno Eh, simplemente comentaros pues que bueno, que se ha unido un montón de, de organizaciones, bueno, que se puede ir que podéis contactar con la Asamblea de Mujeres, con las mujeres de la CNT, bueno, con comisiones obreras, con el Partido Socialista de Izquierda Unida Podemos, porque van a salir autobuses desde Bilbao para ir a la marcha. Entonces, bueno, como es un poco un tema que a nosotras siempre nos interesaba bastante, eh, pues deciros que hablaremos la semana que viene sí, un sobre más en profundidad, pero bueno, sí. es una marcha contra la violencia machista, y sí. el tema es Nos Queremos Vivas, Basta Ya, desde sí, sí, el sí, 7 sí. de noviembre a las 12 en Madrid. Y va a ser multitudinaria, o sea, la idea es que participen, bueno, las mujeres es, de todo el estado, estado, entonces uh -huh. que sea multitudinaria. Así que nada, chicas, bueno, Feuchas, pues que encantadas de estar con vosotras, que... Nos disculpamos un poco por los herrerillos que hayamos cometido. Pero, pero que, que, han nada, que, que ha sido casi da, nada, que ha sido casi nada. Que da igual, porque además tenía que haber eso, porque para eso somos feuchas. Totalmente, y vamos, y es que además ni se han notado, si es que cada día lo hacemos mejor. Agur, en hasta la no... el viernes. Hasta el viernes y el domingo también os podéis escuchar. Eso es. O sea, en la 97. Agur. Agur.